Después que se verificó, en esa dirección, la evolución de una vida cultural que se viene realizando hace unos 25 años, se debería ver con espanto cómo ya estamos avanzando en ese proceso de involución. Bajo todos los aspectos estamos en una situación en que tiene preferencia el germen que, tarde o temprano, ha de arruinar nuestra cultura. En esos síntomas debemos ver también las señales evidentes de una lenta decadencia del mundo. Infelices los pueblos que ya no pueden dominar esa epidemia. Anomalías semejantes llegaron a observarse en Alemania en casi todos los dominios del arte y la cultura. Todo hacía pensar que se había alcanzado la crisis para provocar la precipitación en el abismo. El teatro decaía cada vez más y podía ser considerado como un factor despreciable en la cultura del pueblo. Poniendo aparte algunas honrosas excepciones, las representaciones teatrales, por conveniencia de la nación, deberían haber sido prohibidas. La triste medida de nuestra decadencia interna la daba el hecho de que se hacía imposible permitir que la juventud visitase la mayoría de estos pseudo-centros artísticos, lo cual quedaba pública y descaradamente establecido al utilizarse la conocida placa de prevención. Entrada prohibida para menores. Considérese que se tenía que observar medidas de precaución precisamente en aquellos lugares que debían estar destinados, sobre todo, a la ilustración y educación de la juventud y no a la diversión de círculos de viejos pervertidos. ¿Qué dirían los grandes dramaturgos de todos los tiempos al conocer esas precauciones y sobre todo de las causas que las hacían necesarias? ¿Qué hubiera exclamado Schiller ante tal estado de cosas y con qué indignación Goethe vuelto las espaldas? ¿Pero qué son Schiller, Goethe o Shakespeare en comparación con los genios de la nueva poesía alemana de esta época? Figuras anticuadas y en desuso, figuras superadas, en suma. La característica de esa época fue pues no conformarse con traer impurezas, sino que por añadidura se vilipendiaba también todo lo realmente grande del pasado. Ese síntoma será siempre en tiempos de decadencia. Cuanto más bajas y despreciables fueran las producciones intelectuales de un determinado momento y sus autores, tanto más odiarán estos a los representantes de una grandeza pasada. En tales tiempos, se intenta apagar el recuerdo del pasado de la humanidad para así evitar la posibilidad de cualquiera comparación. De este modo esos menesteres pueden más fácilmente endosar sus producciones como obras de arte. Por eso, toda institución nueva, cuanto más miserable y despreciable sea, tanto más se esforzará por lanzar un borrón sobre el pasado. Por el contrario, toda renovación de verdadero significado para la humanidad, sin preocupaciones subalternas, procurará establecer lazos con las conquistas de las generaciones pasadas, e incluso ponerlas de relieve. Esas renovaciones bien intencionadas nada tienen que temer en una confrontación con el pasado, sino que, por el contrario, sacan una valiosa contribución del tesoro general de la cultura humana. Muchas veces, para su completa apreciación, se desvelan sus promotores en resaltar los esfuerzos de los que les precedieron, para dar a sus iniciativas una comprensión más exacta por parte de los contemporáneos. Quien no tiene nada de valioso que ofrecer al mundo, odiará todo lo que se hizo en el pasado y será siempre propenso a negar todo, a destruirlo todo. Eso se verifica no solamente en las nuevas producciones de la cultura general sino también en la política. Los nuevos movimientos revolucionarios odiarán a los antiguos modelos, más cuanto menor fuera su propia significación. En ese terreno se constata, de la misma manera que en la vida intelectual y artística, sólo la preocupación de dar importancia a las obras de comerciantes, con lo cual se llega a un odio ciego contra todo cuanto de bueno se hizo en el pasado. Si, por ejemplo, el recuerdo histórico de la vida de Federico el Grande estuviera siempre presente, entonces Friedrich Ebert sólo podría provocar una admiración muy relativa. El gran hombre de Sans aparece junto al antiguo tabernero de Bremen como el sol delante de la luna. Solamente cuando los rayos del sol desaparecen es cuando la luna puede brillar. Es, por eso, también muy natural el odio de esas nuevas lunas de la humanidad contra las estrellas solares. En la vida política, esas nulidades, cuando la casualidad les pone en posiciones de mando, acostumbran, con mayor furia, no sólo a desprestigiar el pasado sino también a evitar, por todos los medios, la crítica general hacia su persona. Un ejemplo de eso puede encontrarse en la ley de defensa del gobierno de la nueva república alemana. Si cualquier idea nueva, nueva doctrina, nueva concepción del mundo, o cualquier movimiento político o económico intenta negar el conjunto del pasado, o lo considera sin valor, la novedad, solo por este motivo, debe ser vista con cautela y desconfianza. En la mayor parte de los casos, la razón para ese odio al pasado es la mediocridad o la mala intención. Un movimiento renovador, verdaderamente saludable, se tendrá siempre que construir sobre bases que le provea el pasado, no necesitando avergonzarse de reconocer las verdades ya existentes. El conjunto de la cultura general, como la del propio individuo, no es más que el resultado de una larga evolución en que cada generación participa con su piedra y la adapta a la construcción ya iniciada. La finalidad y la razón de ser de las revoluciones no consisten en demoler el edificio entero, sino alejar las causas de su ruina, reconstruyendo la parte amenazada de derrumbe. Solamente así se puede hablar de progreso de la humanidad. Sin eso, el mundo nunca saldría del caos, pues cada generación, teniendo el derecho de negar el pasado, establecería como condición para su propia tarea la destrucción de lo que hubiese sido hecho por la generación anterior. El aspecto más lamentable de nuestra cultura general, antes de la guerra, no era solamente la absoluta impotencia de la fuerza creadora artística e intelectual, sino también el odio con el que se procuraba ensuciar el recuerdo de las grandezas pasadas o negarlas absolutamente. Ya al terminar el siglo XIX, casi en todos los dominios del arte, principalmente en los ramos del teatro y de la literatura, se producían muy pocas obras de importancia y se solía más bien degradar lo bueno de tiempos pasados, presentándolo como mediocre y superado, como si, en los tiempos actuales, que se caracterizan por la más vergonzosa mediocridad, pudiese alguien lanzar esa mácula sobre las grandes producciones de antes. Las malas intenciones de esos apóstoles del futuro se vuelven evidentes justamente por el esfuerzo que hacen para ocultar el pasado a los ojos del presente. En eso se debería haber visto desde luego que no se trataba, en este caso, de una nueva concepción cultural, sino de una destrucción sistemática de los fundamentos de la cultura que hiciese posible la demolición de los sanos sentimientos artísticos y la consiguiente preparación intelectual para el bolchevismo político. Así como el siglo de Pericles tomó cuerpo en el Partenón, el bolchevismo actual está representado por una caricatura cubista. Con el mismo criterio debe ser examinada la evidente cobardía de nuestro pueblo que, por la fuerza de su educación y de su propia posición, estaba en la obligación de combatir esa vergonzosa orientación intelectual. Por el mero temor al criterio de los apóstoles del arte bolchevista, que atacaban a todos los que no les consideraban como creadores, se renunciaba a las más serias resistencias y todos se conformaban con lo que les parecía inevitable. Se tenía horror a resistir a esos incultos mentirosos e impostores, como si fuese una vergüenza no entender las producciones de esos degenerados o descarados embusteros. Esos jóvenes intelectuales poseían un medio muy simple de imprimir a sus creaciones el cuño de la importancia más elevada. Estos presentaban a los contemporáneos maravillados todas las locuras visibles y las incomprensibles como si constituyesen la vida interior de ellos, retirando así, desde el principio, a la mayor parte de las personas, cualquier posibilidad de réplica que esas locuras representen de hecho la vida interna, no se puede dudar. De ahí no se concluye, sin embargo, que se debe poner ante los ojos de una sociedad sana las alucinaciones de los enfermos del espíritu o de los criminales. Las obras de un Moritz von Estchwind las de un Bklin eran la descripción real de la vida, pero de la vida de artistas de la mayor elevación moral y no de la existencia de bufones. En este estado de cosas se podía muy bien comprender la miserable cobardía de nuestros llamados intelectuales que se apocaban ante cada resistencia seria contra ese envenenamiento intelectual y moral de nuestro pueblo, que así quedaba entregado a su suerte en la lucha contra esos graves males. Para no revelar ignorancia en materia de arte se aceptaban esos mamarrachos, hasta que, con el tiempo, se hacía difícil distinguir las producciones de valor real de las obras de Pacotilla.